Info Sintilik. Info Sintilik, Sintilik irratiaren informazio atala. Info Sintilik. Ijabeteko azken ostiralean eguerdiko ordu batean, Sintilik irratia. Hola buenas, aquí estamos de nuevo. En el Info Sin Chílic volvemos con este espacio mensual. Acción contrainformativa desde la Radio Libre de Orereta. Sin Chílic Irratia. Oreretaco Irrati Librea. Los últimos viernes de mes recopilamos información y los diferentes integrantes de la radio os volcaremos aquí nuestros argumentos. Tú también puedes participar a través sinchilic.com. ...enviándonos tus audios. Desde Infos en Chile que estamos recogiendo opiniones críticas... ...al proyecto de construcción en el área 16... ...del Plan General de Ordenación Urbana 2004, al Chate... ...la antigua CAMSA. Este espacio marisma fue expropiado en su día... ...con la oposición de la Corporación Municipal... ...se instalaron los depósitos de la cansa... ...que fueron desmantelados a mediados de los 90... ...dejando un área contaminada... ...donde se realizaron trabajos de mejora... ...para volver al terreno de la especulación... ...quedando reflejado en el planeamiento urbano... ...como área 16... ...ni marisma ni nadena... ...hoy vencido aquel planeamiento... ...que no se pudo ejecutar... ...crisis 2008... La corporación actual sigue participando del mismo engranaje de la especulación. Las condiciones económicas no dejan ver la recuperación y la restauración de un espacio marítimo para la población de Rentería Orereta. De estas cosas hemos hablado con Carlos Murua, integrante de Eguski y vecino del pueblo. Escuchamos especulaaciónic es al chatte rierieren encha al chatte rierieren en es Ez, altxate herriarentza, chat. altxate herriarentza, chat. altxate herriarentza, chat. Al especulaziorik ez. Es. Bien, pues continuamos un poco en esta temática urbanística que hace ya tres semanas pudimos un poco contrastar con un vecino de esa corriente vecinal crítica eh, urbanística aquí en Orereta Errenteria nos hablaba de hablábamos del, del área 16 al chate la antigua Camsa y tuvimos un poco conocer de, de su mano pues estos aspectos críticos frente a esta nueva promoción con esa nueva Urumea Berry que que es la que ha la que ha retomado ...diríamos los papeles para la ejecución de ese proyecto... ...ya ya pues diríamos acabado... ...pero que todavía sigue vigente... ...Plan General de Ordenación Urbana 2004... ...estamos con Carlos que también es participante... ...en esta corriente crítica vecinal... ...con respecto a los planteamientos urbanísticos... ...de la actual y anteriores corporaciones... Y con él pues vamos a poder abordar algunos aspectos que, que también pues tienen que ver con esta área 16. Carlos también es miembro del colectivo ecologista Eguski y también nos podrán hacer aportaciones desde desde ese ámbito. Arrasaldeón, Carlos. Arrasaldeón. Bien, pues... Comentábamos, como te decía con, con Tomás, aquellos aspectos críticos un poco que se están moviendo en esta corriente y también queríamos saber de, de tu opinión porque has sido una persona que, bueno, además de hoy por hoy integrante de Neguski, también formaste parte, eh, fuiste miembro de la Corporación Municipal, aunque entonces estabais bastante vetados y estabais presentes en diríamos cuando se consumó aquel Plan General de Ordenación Urbana en 2004. Empezamos si quieres por ahí. Una primera, ¿qué posición mantuvisteis entonces en cuando este Plan General de Ordenación Urbana se puso en marcha? Bueno, nosotros como grupo político en el Ayuntamiento Eh, teníamos una posición muy crítica con las propuestas, con los trabajos y con los métodos que se estaban desarrollando para llevar adelante el, el nuevo planeamiento, ¿no? el, el plan general que se aprueba finalmente en febrero de 2004. Y bueno, en este sentido yo creo que sí conviene recordar que eh, en aquel momento... Eh, podríamos decir que el movimiento social era, era más fuerte sí. e incluso pues que había muchos agentes sociales, asociaciones de vecinos, eh, que no compartían la, la visión que se estaba trasladando al, al plan general. ¿no? no se compartía porque se entendía que ese plan general estaba respondiendo más a intereses eh, ajenos a los intereses de los ciudadanos y a intereses sobre todo de las inmobiliarias y, y del sector financiero exactamente eh, recuerdo por aquel entonces pues eh, que uno de los argumentos principales era la recuperación de muchos espacios industriales para un poco descongestionar un, un pueblo que, que tiene que se encuentra con unas medidas habitacionales eh, con una densidad muy muy alta o muy baja, con respecto a las zonas verdes que, que tiene. Pues, sí, es así. Eh, de, se puede comprobar que la densidad de vivienda por, por kilómetro cuadrado en este municipio era era muy alta y, y fue producto de, de un desarrollo urbanístico sin ningún control. Hmm. Y, bueno, eh, solo... Solo hay que pasear por esas, esas zonas para comprobar que todo lo que es el área de tieta que está contigua al chateo o a la cansa mm. el área de olivete el área del centro mm. pues son espacios en que no hay eh, ni, ningún metro cuadrado destinado a, a zona verde no ah. puede haber algún jardincillo que no tiene puede eh, sí. No, de, no cumple esa función de, de zona de esparcimiento mm. y entonces bueno eh, lo lógico es y, y el movimiento ciudadano en ese sentido lo tenía muy claro era la recuperación de los de los solares ocupados por las empresas en lo que era el centro urbano sí. para dar respuesta a esas necesidades eh, en torno a lo que era la escasez de, de espacios de espacios verdes Bueno, aquel plan general se puso en marcha y, y se quedaron pues muchas áreas sin poder eh, sin poderse ejecutar lo, lo planificado cansa al chat es una, es una de estas. bueno sí hay que decir ¿no? que eh, se comprueba el, el, de alguna manera el, el tiempo ha venido a dar la razón, ...a todas aquellas voces críticas que salzaron contra lo que lo que establecía el plan general... ...porque, como hemos dicho antes, no respondía a los intereses de, de los ciudadanos de Orereta... ...y, eh, como digo, el tiempo eh, nos da, nos da la razón porque de todas las previsiones que contemplaba el plan general... ...que eh, se tenían que cumplir en el plazo de ocho años, Ajá. es decir el plan general entra en vigor el 2004 y tiene vigencia hasta el 2012, donde uh -huh. se debe proceder a su revisión, pues prácticamente eh, no se llega eh, yo creo que no me equivoco si digo que no llega a cumplirse o a ejecutarse el 30% de lo que se de uh -huh. lo que se planifica, ¿no? Entonces bueno, eh, y bueno, y en ese caso estaban pues un montón de sectores Pues que, que a día de hoy, eh, eh, no, no doce, eh, ocho años después, sino que casi el doble de año después, pues todavía esas eh, esas previsiones que se habían hecho en el 2004, pues no, no se han ejecutado. Siguen sin cumplirse y la corporación, las diferentes corporaciones que han ido llegando, sobre todo desde que desbancaron al PSOE, que fue un poco el partido... Que, que llevó adelante este plan general junto con el pnv y si todos los, los consortes y entonces eh ha llegado nuevas corporaciones y nos hemos encontrado pues con con una actitud pues seguidista podríamos decirlo con con respecto a aquel plan sí hombre lo que podríamos esperar es que Eh, se hubiesen acometido, acometido los trabajos de revisión del plan general que se debían de haber hecho por ley en el 2012, ¿no? Uy. Eso nos habría dado la oportunidad de hacer un planeamiento en el cual, bueno, pues intentásemos buscar eh, el mayor consenso entre todos los ciudadanos y todos los agentes sociales y los agentes políticos, ¿no? El, el kit de la cuestión es que, que eso no se ha hecho mm. y que me, me parece que es el, el año del 2019 como he dicho antes mm. eh, se ha adjudicado el trabajo de la revisión del plan general que por cierto no tengo mucha información pero me parece que está que está muy parado uno entonces eh, evidentemente hay eh, esa oportunidad se pierde y con ella pues eh, se está Eh, dando validez a esa, a ese planeamiento que en teoría pues eh, todos de alguna manera lo lo cuestionábamos Había al parecer un, por lo menos antes de la corporación saliente quería poner en marcha un nuevo plan general de ordenación urbana pero eso sigue parado Sí, eso es, eh, la revisión eh, legalmente tiene que ser en el 2012, se mm. para Y bueno, yo sí quiero hacer un comentario y es que antes del 2012 ya eh, hay algún grupo político y agentes sociales que están exigiendo la revisión del, del plan general, incluso antes de que terminase el plazo de vigencia, antes del 2012. Pero bueno, eh, no sabemos por qué motivos, pues nos ha, nos ha producido esa revisión y... Pero eh, ahora en el 2019, como he dicho antes, se han adjudicado los trabajos para hacer la revisión, que, mm. que insisto, pues no sé, pero me parece que van como muy despacio. Muy lentos, todavía, nos sí. parece. Y eso está provocando pues que sectores en los que no se había ejecutado la planificación, pues se queden al margen de esta revisión y eso es preocupante. Ajá. Ya, y a la vez, pues también nos vemos como, pues otra vez, después de, diríamos, de aquel de aquella crisis inmobiliaria, donde cayeron constructoras y promotoras, y al chat en este caso quedó en manos de, de dos bancos, Caixa y Banco Santander, pues eso nos ha llevado a que nos encontremos nuevamente con una promotora que salta a la palestra y un ayuntamiento que... Que, que promueve también, diríamos, la, la construcción en este área, de, pues son ocho edificios, un hotel. Háblanos un poco del planeamiento que cae sobre Alchaté. Bueno, eh, hay que decir que el planeamiento original, como hemos dicho, es del 2004 mm. y en ese planeamiento sí hay un dato que yo creo que es importante reflejar en este momento y es que el perfil de la edificación era de planta baja, más cinco alturas Ajá. entonces en el transcurso del tiempo e intentando yo creo que desde el ayuntamiento se ha eh, animado a que se a que se haga a que se ejecute este es este área pues ha habido diferentes propuestas una incluso llegaba a plantear el plantear que el perfil de cinco pasase a 10 y 11 alturas Ajá. y bueno y ya parece ser que La última, que parece que ya se están poniendo de acuerdo todos los que eh, tienen que decir algo en este asunto, eh, parece ser que el, eh, el perfil va a ser de, de 8 9 alturas. Ocho. 8 o 9 alturas. Planta baja más 8 9 alturas. Y hay que decir que si bien desde desde el plan general se establece que el número total de viviendas era 262 hectáreas, y se ha mantenido en el tiempo, con las diferentes propuestas, mm. sí hay que decir que en esta última propuesta incluso aumenta el número de viviendas. Ay. De 262, creo que pasa a ser a 278. Todas de... Bueno, hay algunas de, de, sí, de oferta bueno, eso, pública... Sí, bueno, hay... Eh, yo creo que es un tema que... que lo único que sirve es un poco para para despistar a la gente, sí. ¿no? No, no digo engañar, pero sí despistar a la gente porque cuando se hablan de no, es que va a haber viviendas de protección eh, oficial mm. lo que hay que decir a la gente alto y claro es que esas viviendas de protección oficial no es porque quiera la administración en ese caso competente, en este caso el ayuntamiento, mm. sino que es una obligación legal que tienen yeah. que llevar a cabo entonces, eso, eso. o sea las viviendas de protección oficial va a haber pero porque lo exige la ley. Uh -huh. Pero es que incluso además se puede decir que la ley establece un mínimo y a partir de ahí eh, los ayuntamientos podrían elevar el número de viviendas de protección oficial, pero no se ha hecho en, en ningún caso. Y todas en régimen de propiedad, en régimen de bueno, alquiler. Bueno, sí, en ese sentido la, la ley ha ido variando, ha ido variando, ha ido modificándose. Pues eh, una de las, eh, las leyes fue cuando estuvo... En el Departamento de Vivienda de Izquierda Unida Madrazo, mm. la ley Madrazo, han ido cambiando diferentes las diferentes condiciones de la, de la vivienda en propiedad, en, en alquiler. Yo en este momento igual me equivoco, pero creo que, que son en, en propiedad. Sí, lo decía porque pues bueno, el alquiler social es una reivindicación desde luego desde colectivos pues contra los desahucios por la vivienda porque pues en estas en estas viviendas de de protección oficial pues muchas veces nos encontramos que para poder acceder a ellas pues también hacen falta pues unas condiciones salariales importantes, un trabajo fijo, un, una cosa que, que de la que hoy pues gozamos muchísima o goza mucha mucha menos gente, es algo desde luego difícil en el sentido pues bueno, si personas un poco del funcionariado o de algunos trabajos estables pueden acceder pero estas viviendas de protección oficial siguen manteniendo unos precios elevados de, para, para acceder a ellas bien este área pues como decíamos cansa cansa pues ahí ahí estuvo estuvieron los, los depósitos los depósitos de, de gasolina es un terreno industrial y también hubo que hacer eh, hubo que hacer trabajos de descontaminación ¿Cómo, cómo está actualmente el, los terrenos de este solar de este área 16 bueno eh, es verdad que están ahí se ocupa por una empresa que desde el principio incluso eh, tuvo la oposición de, de la corporación en, en el sí. año 1964 63 64 que fue eh, por lo, lo, lo, porque era una empresa eh, sí. peligrosa y, y entonces Eh, lógicamente la actividad de esa empresa ha, ha influenciado en la contaminación de los, de los suelos eh, hay una la ley obliga a la descontaminación una vez que terminas la actividad mm. y hay diferentes eh, niveles o exigencias en la descontaminación Se, según la propia ley también, ¿no? según mm. el uso que vaya a tener ese espacio mm. ¿es más exigente o menos exigente? y eh, sabemos eh, y hay constancia incluso fotográfica de trabajos que se realizaron para la descontaminación pero nosotros eh, la, la información que tenemos y, y entendemos es que, que es de fuentes fiables es que entre los trabajos de descontaminación han sido insuficientes eh, uh -huh. con lo cual pues bueno se podría decir que todavía sigue hay suelo contaminado a una profundidad determinada, ¿no? Y que mm. bueno, eso en algún sitio en algún momento eh, aflorará. Como corriente como corriente vecinal decía un poco corri corriente vecinal crítica al urbanismo que, que lleva instalado en esta tierra que vivimos y pisamos, ¿qué qué propuesta po podríamos lanzar para ese área 16? hombre eh, yo creo que como vecinos pues, lógicamente eh, en eh, la situación urbanística eh, si ha cambiado eh, ha sido a peor en lo que en cuanto a, a la densidad de espacios libres eh, con, con el espacio construido ¿no? Mm. Porque, bueno en alguno en algunas pequeñas parcelas pues todavía se ha se seguido construyendo ¿no? entonces como vecino pues bueno yo creo que es, eh, sería importante que ese suelo se destinase a cubrir esas carencias no a nivel de, de espacios libres como miembro del grupo ecologista pues yo creo que eh, se podría eh, intentar mmm, Yo, eh, que se cubriesen los dos objetivos, ¿no? Por un lado, el aspecto eh, res, de la restauración, de, de la marisma, porque no hay que olvidar que eso era una marisma, y el aspecto el aspecto lúdico de, de las personas, ¿no? Entonces, yo ahí eh, tengo esas dos esas dos bazas, esas dos bazas sí. restauración de la marisma porque efectivamente también se han llevado adelante en, en algunas otras zonas del, del litoral que del litoral vasco sí sí bueno no, no solo del litoral vasco yo creo que a nivel a nivel europeo se le está dando ya mucha importancia a la restauración de espacios eh, como este que que han sido degradados y que se brinda la oportunidad de poder recuperarlos por las funciones ecológicas y biológicas que tienen, ¿no? Entonces, no, no es que estemos planteando algo que, que sea una novedad, sino que estamos, más que nada, siguiendo un criterio eh, que está eh, muy en boga en lo que es eh, la restauración medioambiental y que, con los tiempos que corren, pues creemos que, que tiene más que just, más justificación que nunca así es eh, leía también una carta reciente vuestra de, de busquí así a modo de, que, de queja que un poco hablabais de, de un poco la descarga la estiva y desestiva de, de la chatarra en, en Lezo también no que un poco pues como está afectando al trasladarlos los, los muelles de Para la estiva aquella parte pues como está afectando a Lezo? sí bueno eh, nosotros en su día ya eh, como, como grupo ecologista presentamos algunas alegaciones al plan al, al plan de gestión del, del puerto mm. porque entendíamos que bueno pues una vez más desde desde el, las empresas lo que se pretende es eh, que se puedan que puedan hacer desarrollar sus actividades y eh, con el en el menor control posible sí. y nosotros entendemos que lo que, se, que debe haber un riguroso, un riguroso control sobre los efectos que las actividades industriales pueden tener sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, el hecho de que eh, se haya deszonificado la descarga, mm. pues eh, lo que es, nos está planteando es mayores problemas para poder adoptar medidas correctoras frente a la, a la actividad industrial bien carlos bueno eh, no sé se me se me ocurre igual nos hemos dejado algo por ahí pues no sé yo creo que hemos hecho un repaso bastante exhaustivo y no sé si sí si, si que eh, lo, eso insistir bueno desde el punto de vista ya como grupo ecologista de de la necesidad de, que hay de, de controlar todas las actividades y, y, y procurar que, que el medio ambiente pues eh, no sea eh, no, no, no sea ha afectado por, ni por las actividades industriales ni por actividades de, de personas que son incívicas ¿no? al fin y a cabo el medio ambiente es un valor que Que, que es para todos y, mm. que, y del que todos vamos a disfrutar y que nos aporta pues un montón de, de beneficios ¿no? en este sentido igual por acabar eh, con la con la discusión que se planteaba sobre la, el tema de la viabilidad económica de las propuestas sí. mm. bueno yo sí quiero decir ¿no? eh, lógicamente en un planteamiento economicista Eh, lo único que se plantean son los resultados a corto plazo ya yeah. entonces mm, lógicamente eh, eh, eh, en ese marco pues no puedes eh, plantear mm, comparar la solución de la restauración con la eh, la ocupación por las viviendas mm. pero eh, yo nosotros creemos que es un planteamiento erróneo nosotros en la medida de que El, la restauración se lleve a cabo, eso va a tener un efectos, unos efectos sobre el medio ambiente que se van a poder cuantificar económicamente y mm. que no van a ser eh, fruto de un día, sino que van a ser para siempre, con lo cual eh, podríamos decir que el periodo de amortización del gasto ese es de por vida con lo cual no sale a, a cero euros, ¿no? Entonces, Así. incluso desde el punto de vista economista, pues sí queremos hacer esa reflexión, ¿no? Si sí, esto lo, lo dices porque fue el anterior alcalde el que puso esta tesitura, pues un poco claro como de, del pago a los bancos de una cantidad a la que el, el ayuntamiento no no podía hacer, no, no tenía acceso o le suponía un, desen, un desembolso muy muy importante que no podía hacer frente y era era precisamente causa para seguir un poco con Con, con la condición de construir en, en este en este área bueno pues carlos seguiremos un poco poniendo pues esta esta voz crítica sacándola un poco al aire porque ya lo, lo has dicho pero no hay ningún movimiento por parte del, del ayuntamiento de abrir diríamos un, una consulta un, un llamado a posterior pues, No sé, estas estas cuestiones pues igual requieren de, de debates y de, de escuchas un poco más más amplias que lo que se dio con Mendoza, que fueron dos, dos reuniones, creo que, en el Consejo Asesor aquel. Bueno, una cosa es lo que nosotros podamos pensar, de que requiere de una mayor profundización y que debía de haberse, de haberse dado con la revisión del plan general, que de alguna manera se nos ha negado, Y otra cosa es eh, que yo por lo, por lo que veo Pues ya eh, esta corporación Ya da por finiquitado algunos ámbitos mm. y, y lógicamente eso va a suponer Que se vayan a quedar al margen De cualquier revisión que se pueda realizar Mediante la revisión del planeamiento Que, que debería estar ya en marcha Vale, pues nosotros nos mantendremos Con el chat Riar en Chat contra la especulación porque desde luego en todas estas maniobras urbanísticas siempre siempre hay hay muchos muchos casos y los ayuntamientos pues parece que es la única manera que tienen de, de obtener ingresos ingresos quizás muy altos para mantener esas plantillas que, que mantienen bueno gracias por la oportunidad y espero que que sirva para que bueno la gente siga reflexionando sobre qué tipo y qué modelo de ciudad quiere para vivir. Te agradecemos haberte acercado hasta este Infos in Chile y estaremos al tanto de lo que vaya surgiendo con este Área 16. Al chat, Riar en chat. Y siguiendo en este rastreo, también hablamos con el vecino y también presidente de la Asociación de Vecinos de Izieta, Ondarcho, Urekin, sobre el solar de la antigua Cámsa. Su testimonio nos muestra las relaciones con las diferentes corporaciones de rentería orereta que han practicado y lo siguen haciendo, el ocultismo, pilar fundamental de la especulación. El solar lleva cerrado desde su desmantelamiento y no se ha dado ningún paso para descongestionar un área densamente poblada como es el centro y quieta a un darcho. Chelis nos ha hablado de los contactos que han mantenido para abrir un aparcadero de coches que desahogara la falta de ello. Nada. Como área de esparcimiento, nada. Así hasta hoy con una corporación de H. Bildu que sigue operando como las anteriores, a espaldas de la población, y con la imposición de proyectos urbanísticos descabellados, solo justificados económicamente. Durante el mes de diciembre varios vecinos y vecinas se han plantado delante de la promotora en la Plaza de los Fueros, los martes a las 6 de la tarde. Escuchamos esta conversación con Chelis chatte para el pueblo contra la especulación ocupación bueno continuamos en este trabajillo que estamos realizando desde info sin chilik de tomar contacto con esta corriente crítica vecinal que es, está orbitando en torno a la problemática de la ejecución del proyecto del área 16 al chatte ubicada en lo que llamamos la antigua Camsa. ...hoy tenemos la oportunidad de estar con Chelis... ...presidente actual de la Asociación de Vecinos de Izieta... ...Arrachaldeón, Chelis... ...Pues bien, como te decía... ...estamos un poco haciendo contacto a esta problemática... ...tú como presidente actual... ...pero también como integrante veterano de... ...de esta asociación... ...en el sentido llevas mucho tiempo... Podrás hablar mejor que muchos, un poco, porque habéis seguido desde ahí este, diríamos, este proyecto en, en la antigua Camsa al chate. Bien, un poco ponnos en antecedentes de, de este proyecto. Bueno, efectivamente, pues sí, son muchos años los que llevo en la asociación y conozco pues el tema un poquito desde sus orígenes. Partíamos igual del 2006 donde se recibió la comunicación por parte del ayuntamiento del primer proyecto en el que se constituían cinco casas que provocaban un efecto pantalla que, que encerraba en el barrio, sí. la construcción de un puente rodado que nos partía lo que actualmente tenemos y nos creaba un caos de, de circulación por, por, por el barrio que actualmente es muy problemático... Entonces, eh, a partir de entonces, pues viendo cómo estaba el tema, pues eh, empezamos a movernos un poco en dentro de las limitaciones que tenemos, tanto técnicas como económicas, para moverte en estos temas en contra de un ayuntamiento. Sí, en contra, pero bueno, también siempre un poco el interés de participar en lo que desde el ayuntamiento llega, como asociación de vecinos. Digo. Sí, no, no, por supuesto, todo lo que sea... Eh, ...en beneficio de, de, de los vecinos, eh, pues eh, cuentan con nosotros... Eh, ...hay otros casos particulares en los que cuentan... ...y hemos trabajado incluso en conjunto... ...el problema que venía con esto es que es, desde el inicio... ...fue que, que fue una imposición, sí. ya en su día... Eh, ...lo que pasa es que esto se paró pues, por la crisis de la construcción... ...esto de proyecto se fue a pique... La propiedad, pues como todo casi todo el mundo sabe, pues pasó a mano de los bancos mm. y actualmente pues está en manos de una promotora, no sé exactamente quién está detrás de ella, pero bueno, durante años hemos tenido reuniones con el ayuntamiento y consultado la situación de este proyecto y siempre se nos estaba diciendo, pues eh, por ser más exactos, desde 2011 a 2016, que no había nada, que eso es un proyecto que estaba parado, que de momento no había nada. Mm. Y que ahí estaba. Era un, diríamos, un solar que estaba en manos del Banco Santander Caixa y no había nada. De repente, 2016, has dicho, allí se llama, diría, se hace toque de llamada al Consejo, de Asesor, Consejo Asesor de Urbanismo. ¿Qué ocurre? Pues sí, efectivamente, en el 2016 nos encontramos con que desde el ayuntamiento se retomaba este tema, mm. Eh, y, y es más específicamente en una reunión del alcalde con los vecinos de Izquierda Andercho en los locales de Gurekin mm. pues de, se había convocado para ver un, un poco la problemática general del barrio con sus diferentes problemas de aparcamientos, del matadero, transformador y tal eh, pasaron por encima todas las preguntas que se hacían sobre estas temáticas Y no sí. concretaban absolutamente nada. Todo el interés se centró en la propuesta de un nuevo proyecto para el TATE. Y según sí. las, las opciones que presentaban, solamente había dos. O se quería el de antes o el que presentaban act ellos actualmente. Entonces, eh, la gente, pues... Bueno, el de sí antes, el que estaba ahí planificado en el Plan sí. General de Ordenación Urbana. efectivamente. Que que es. Ese significaba que era una una construcción en línea paralela al río de cinco bloques hmm. que eh, configuraba un efecto pan, plan pantalla para el para el barrio. Para el barrio. Eh él presentó otro proyecto, pero cuál fue nuestra nuestra sorpresa que el proyecto que presentaba eran unas torres pues de 11 11 alturas. Ajá. Entonces, simplemente lo que dio opción a los vecinos fue o uno o otro no dio opción a buscar una, una solución de recuperar esos terrenos. Ellos simplemente nos planteaban que se aceptaría uno a otro. Eh, los vecinos que asistieron a esa asamblea, efectivamente, yo eso hay que reconocerlo porque está así, Ajá. aceptaron la propuesta que traía el alcalde, pero dejó bien claro el, el alcalde que eso era simplemente una propuesta y un proyecto sujeto a cambios. Sujeto a cambios. Ajá. Se quedó el tema ahí y... No se volvió a hablar el tema hasta que en reuniones, eh, hasta el 2018, que mantuvimos con responsables del ayuntamiento en los que se preguntaba sobre el tema y volvían con lo mismo. No, no hay nada, no hay nada sobre el tema. No. Pas hemos pasado desde el 2016 al 2020 eh, comentándonos que todavía no había nada. No había nada y, y nos hemos encontrado pues que, que de repente una una inmobiliaria abre y parece que está vendiendo pisos. pues Efectivamente, cuál es nuestra sorpresa que en este año, a principios de este año, posiblemente puede, puede llegar a ser final, finales del año pasado, nos comentaron sobre un pequeño plano, una hoja, de la idea que tenían que cambiaba ...bastante con el proyecto... ...que había presentado el alcalde... ...en el 2016... Yeah. ...cuál es nuestra sorpresa... ...que de, de cuatro torres... ...que presentaban en la primera... ...pasamos a nueve torres... ...más un, un, un hotel... Eh, ...nosotros en ese momento... ...simplemente nos entregaron... Un, en, una hoja, ...en una hoja... ...lo que era el proyecto... ...pero que no había nada más... cuando es nuestra sorpresa... ...que salimos a la calle... ...y al día siguiente nos encontramos con todo un plan, un proyecto ya desarrollado. Diseñado y así, con un proyecto que además ofrece una foto de anuncio que me decías antes que es falsa. Sí, efectivamente. yo eh, La gustaría, foto está ubicada ahí en Cansa. Efectivamente. si sí, me gustaría que la gente que pase por ahí la vea eh, cuente cuántas casas ven. Yo puedo decir, ahí se ven tres casas y lo que sería el, el, futuro, el futuro hotel. Si vamos al vídeo que esta misma promotora ha sacado en redes, vemos que hay siete torres. Ajá. Pero es que ninguna de las dos es real, porque realmente van nueve torres más el hotel. Cosa Ajá. que no entiendo, que estén dando vendiendo uno, unos terrenos o una, unas edificaciones ocultando lo que va a haber ahí detrás cancela ese solar que decíamos también pues lleva así desde desde que se diríamos desmantelaron los los depósitos y se hicieron algunos trabajos de descontaminación, pues lleva ya una veintena de años larga con su murete tapiado y sin sin ningún uso ningún uso y una zona que, que bueno que, que vemos que, que le falta pero ha crecido vegetación y que, que podía haber tenido pues algún algunos empleos simples sí, algunos usos mejor dicho bueno, y de hecho desde eso, aproximadamente el 2004 2005 se derribaron los los antiguos depósitos y pocos años después no sé si un año o dos años después mandamos al ayuntamiento una petición de acondicionar una zona de esos terrenos como aparcamientos disu disuasorios. Sí. Eh, todo el mundo ha sabido la pro el problema que tenemos con el aparcamiento y la densidad de tráfico que existe en el barrio. Sí. Esto se, pla se planteó ya desde el 2008, se ha planteado en el 2009, 2010, hasta el 2018, se ha estado planteando y en ningún momento han querido hacer caso. Hay una zona que es muy cómoda, que no... No conlleva un gasto, no conllevaba en su momento un gasto eh, esca, escandaloso de dinero para, para condicionarlo como aparcamiento. le hace lo que se hizo en su día en, en causa de pasajes, sí. que existe hoy todavía, aparcamientos de coches hay, aprovechando un solar, mm. y en ningún momento han querido hacer nada y nada nada que ni, ni aparcamientos ni, ni ni otras cosas ni tan siquiera ponerse un poco en la cabeza por pues, recuperar una, una zona de marisma como nos decía la semana pasada Carlos que al fin y al cabo rentería besa al mar en esa en esa área en esa zona desde luego si, si vemos atlanticadia y si algunos algunos eventos que quieren hablar de recuperar ese, ese pasado marítimo de, de rentería pero no es no es el caso bueno vosotros como como asociación de, de vecinos pues ante lo que está eh, se está diríamos proyectando sobre sobre cansa estáis haciendo concentraciones también con otros vecinos del pueblo corriente crítica diríamos con el urbanismo que continúa en ¿En rentería? Sí. Eh, aquí hay una cosa que es bien clara. Eh, las circunstancias, bien sean políticas, económicas o de lo que sea han conseguido desmovilizar a la gente y eso hay que reconocerlo. Han, sí. han desmovilizado mucho el, el, el sentir de la gente para recuperar zonas que, que hoy en día deberíamos de recuperarlas. No tenemos más que ver las las imágenes que nos muestra desde la televisión, por medio de URA, que hay que recuperar marismas, que hay que darle lo que se le ha robado a, a, a los ríos, pero en este caso se sigue manteniendo y robando. Nosotros afortunadamente vemos que todavía existe eh, grupos eh, que con, con, con sensibilidad y siguen luchando por el tema, y la verdad es que estamos encantados en, en, en estar colaborando con ellos en todo lo que podamos nosotros Tenemos que reconocer que somos una asociación que trabajamos muy en precario pues por, por las situaciones sí. que hay hoy en día eh, en general, pero eh, vuelvo a decir, eh, afortunadamente pues existe todavía un poco de, de, de interés por, por recuperar nuestros nuestras todas. En un aspecto como como el urbanismo donde al fin y al cabo pues sí, las casas ya ahí es donde habitamos, pero los espacios los espacios abiertos donde vivimos, pues en Rentería siempre siempre han sido un poco objeto de, de recuperación porque somos una población con una densidad alta en el espacio que, que ocupamos y desde luego en ese sentido Hietas se ha llevado siempre Hietas Ondarchoa ha llevado la palma, es decir, mucha población y eh, pocos espacios, diríamos, abiertos para ello, y para esa Y, de hecho, ahora, con todo lo que quieren construir este barrio, que hay que decirlo, es un barrio residencial, en el cual se va a construir de forma de que no tengan tráfico, uh -huh. eh, se va a construir un puente en el cual, eh, de salida y entrada a ese barrio, y pasé por encima del de, de, de nuestro, de Icieta a Ondarcho, Y no tiene ningún sentido el, el hecho que hoy en día el ayuntamiento está gastando, está hablando de que hay que quitar los coches del, del pueblo, pero a nosotros nos lo impone, a nosotros nos va a imponer. Y a mí me llama mucho la atención de que, por ejemplo, actualmente, en el plan de mandato, eh, lo primero que hablan es de transparencia y colaboración. Mm. Ninguna de las dos cosas se están dando. Así es, eh, las corporaciones han cambiado de, de color, pero la actuación urbanística parecida. Hombre, hay algo que ya lo uso bastante, y incluso creo que abuso de ello, es que cuando tocamos estos temas eh, me gusta dejar claro los de antes y los de ahora. La actuación es exactamente la misma. Uh -huh. ¿Eh? Solo se piensa en la especulación. Sí. Solo hablamos de de volver a la cultura del cemento y no hablamos de recuperar un, una zona que no es para Isieta o Tarcho solo, por supuesto que somos los primeros beneficiados si esa zona se recupera hmm. pero es que eso es una recuperación para el pueblo Así y es. hoy en día con la mentalidad que nos quieren vender, como has comentado antes pues por ejemplo en su día cuando nació Atlántica al día, hmm. lo primero que me vino a la cabeza fue decir, bueno pues igual de verdad queremos recuperar un poco nuestra, nuestra unión al mar pero viendo lo que estamos viendo ahora, son solo palabras y, bueno, desgraciadamente Atlántica al Día se ha convertido en un evento musical. Se ha quedado en eso. Pues sí, sí, un, un efecto ahí pantallazo para, no sé si para si para distraernos también. Bueno, Chelis, últimas, últimas palabras y habéis hecho un par de viernes concentraciones frente a la a la inmobiliaria esta la promotora esta Eurumea Berri y mañana viernes 10 eh, 18 mañana vais a hacer seguramente la última de este, de este año pero tenéis pensados más pasos en este sentido Sí, en este momento pues eso, son pequeños movimientos que se han ido haciendo porque efectivamente hay que dar hay que dar luz y Y ver, eh, enseñar qué, qué es lo que está pasando Mañana posiblemente, pues de cara a, a lo que viene en a eh, final de año y todo Pues igual ser, sea la última, se concretará Pero lo que no hay duda es que se, se va a seguir haciendo actuaciones Y reuniones para ver qué podemos hacer dentro de, entre comillas, la legalidad Sí, a ver si la podemos doblar Gracias, Chelis, por la aportación en este trabajo que estamos haciendo desde Fonchilic, intentando un poco también apoyar y también estimular el pensamiento crítico vecinal en, en este pueblo que, que vivimos, Rentería, y seguramente que volveremos a encontrarnos. Nada, pues muchas gracias a vosotros. Y, pues, lo que decía antes, afortunadamente, sigue habiendo grupos que tienen tienen sentido de... De, la, de lo que es eh, recuperar un barrio un pueblo y, y nuestra calidad de vida hasta pronto se due nom lo que falta es lo que nunca va a llegar la nariz con sal alfo y nos mal. a heren contra ocupasioa. Altza te herriarentza. El compabello ha realizado una entrevista a Kepa sobre la problemática del tren de alta velocidad en el valle que vivimos. Algo más, en el tramo de astigarraga lezo Escuchamos esta conversación. Bueno, Egunon, eguer dio, enarratxaldeon Baik, eixo, bai e, Info zintzilik saioarako ekarizketa bat ehingo dugu Badakizuten badaki ez, info zintzilik e, irratiak iriki duen espazio berri bat da Zeinetan irratiko kideak eta irratsaio ezberdinak e, zerbait e, aportazen dute saio kolektibo honetara Eta hilabetean behin egiten dugun irratxaioba da Eta, bueno, gaurkoan nire, edo, nire aportazio txikian e, kepa da kagu. Kaixo, egunon. Kepa e, abiedura handiko tenaren aurkako plataformatik dator, oa saldeko e, taldeko kide bat da. Eta, bueno, e, egun egingo den, bueno, e, egin nahi duten tramo berri baten e, informazioa eskarriko dugu onera, eta, bueno... Eta inguruko edo gertutasunetik pasatuko delako. Asik, haber, zein goteo, zein da intentzioa? Bai, bueno, esan behar da jende askok eta herri askok ez dakitela. E, Udaletxe etara proietoa da, ez? Atxeteren astigarrago jartzen lezo saltiaren proieto ba da. Eta merkatzi merkantzi tarako... E, egina den proposamena da. Hau dena udara honetan azaldu dute buztu, austalea buztu horretan jende gutxi edo batez ez da enteatu honetaz izan du dira alegaziola personala personak egindakoa batez ere e, berbada e, afektatua diana proiektone eta honetaz ba ez dira jendea askorik enteratu eta hori badibideak baditu goiartzen esateaz derago egindugu erakusketa proieito honena, eta azaldu den jendea, ez horri da, pus, e, guk prentzantzer batia dugulako eta erakusketa montatu du loko jartzenen, ez? Orduan, afektatu asko, ez dia enteatu, guk erakusketa jarri arte. Horrek esan nahi du ere, eta ni pixkat horrekin malaletxen jartzen nahiz, o kritikoan nahiz, udaletxen papera, ez? Horrelako proieito bat etortzen da udalerrietara, eh? udalerri askoetara, Eta ez dago kapazitateik horretaz informatzeko. Ez da iozin txabol bat egiten dutela edo etxe bizitza bloke bat, ez du izugarrizko eragina batez ere oharsoaldea bailar honetan astegarran zer, zer esanik ere, ez? Baina horri, horren berri eman merkuruteke, ez da ke guzoneatu edo aurrekontuak azaltzen dituztenean Garrantzia handiadulako gure ekonomiante ingurumenean horrelako proiektuak izan berako luteke udaletxeak ere informatzea beren errebistetan, beren horrietan, beren, ez, formato guzietan, jende antehatzeko ta afektatuak entehatze, enteratzeko gai honetan, ez dauek fiskat horretan maleretsin jartzenahi ezten egiten lan hori. Baina hasan duzu Hemendikan pasako dela, ondotikan, erritikan, eh, oazolatikan pasako da, ez? Bai, bai, dator astigarra gatik, han ingudute e, nudo bat, ez? Korapilo bat, eta handikan, samarkoz pasatuz tunel baten bitartez, azaltzen da, ba, oiartzungo lurretan, e, alkanpoko supermerkatu inguru horretan. Eta hor pasatzen da, biaduto baten bitartez, ba, zainan kuartelen atzetikan, lehenbaz egon beste proieto zarbat, aurretik anpasatzen zena, baina hau atzerago sartzen dute, baiaran geixiago sartzen dute, eta dihuaz, supermerkatuen, alkampo supermerkatuen, e, behar diharditik, e, tajo enpresa botatzen dute, tajo enpresa kooperatiba da, goerartzen da ona, balarogi eta personeko enpresa bat, hori ziplo botatzen dute, ez eta pasatzen dira ertzainan inguru horretatik, beste tunel falso deitzen den hori, ez da tunela, baizik, ere dute trintxera bat, haigitzen dute hormigonatu hori, eta geroz berriz beteratzen dut, betetzen dute lurrakin, eta horrelako horrean goti satzen zadego, e, tunel falso falso bat, ez? Eta hortikan e, arraguati pasa ondoren, ba, joten da lanbarren poligono horretara, ba, amazon burruko gabiltza, ba, inguru horretara, eta handik Ja, empalmatzen dute, lotura ematen diote, renfeko e, trenbidea paralelo hartuta, hor, e, esan behar da, egiten haideala baite e, trenbide estandar bat, nola, mistoa den, bai, abio handiko trenantzeko eta bai, tren normalantzako, ez? Gero hortikan, ba, mugaraño, irungo mugaraño, franziakin e, lotura egiteko, ez? Eta beste bat, E, lanbarre horretan, ateratzen enten tunela horretan egiten dira bi, bifurkazio, ez? Bat irunera, e, esan duten bezala gaintzurizketa paralelo hartuta lehengo trenbideakin, eta beste bat ezkerretara non di joan pasaiko portura horrere paralelo kei hartzen du Renfeko e, trenbidea hori eta gero sartzen da portura, hor du, bueno, proieto gogorra dira, latza dira, batez ere, oi hartzun eta lezo inguru horretan, aitzurizketan esan behar da, beste ezin behat, pabelloi botada behar dituztela eta gero da gor nekazaritzarako, baratz, baratz gintzarako, batez ere, ba, inberna dueru, jende gaztea da bilen, e, inbertako talde konsumuak ilan eta, bueno, oire arriskuan hartzen dute, ez? Bai, porque o sea, Cristo chiquicio dute ingurua, esan dezun moduan gune estrategiko bat hartuko dutelako, ez? pixka bat portua muga, porque aña bai. Helen comenta tudu bezala, bi bueno, bi gauza, ba, e, alde batetikan, claro, portu ondoan nahi dute jarri, merkantziaak nahi, nahi dituztelako mugitu, ez? Bai, bai, baina hori ere piskat ikusten dugu Justifikatzeko dela, zagatik, merkantzia, habia duniko e, trena, merkantzian ez dago prestatua, estado guzian, ez dago. E, bakarri dago, Barcelona te Perpignanea, Frantzirako, tramo hori, merkantzian baina beste guztia dago, bidaia e, prestatua. ordun justo hemen egingo dute, donostitipa zaberrian, e, esan behar da, donostitian, e, geltoki bat, pentsatua dagola, eta bai, bain, kasi ja aprobatua, eh? Trenfe dagoen dokian, betikoztazioa. ari dira ere, 3.000 estandar hori egiten irundik eh, lehuzan barrena, arenderin barrena, donostira di juana, dan estaziotik, astigarra di juana, hori egiten ari dira, momento berdian, planteatzen dute hau, eta zertarako, eta amarkilometro amar eh, esklusiboki eh, atxetentzako, merkantzientzako egiteko. Eh, eh, Aztakeri bada ez Aztakeri bada esaten dute beak evitatzeko e, Donostiko Donosteguneti pasatzeko, ez? Ba, hori ere hor e, beste datuak agartzen dira Donostian zenbat istripu izan du dira orain arteko trenbidearekin eta ondela atzera begiratuta 10 urtean ez dago istripuri. Eta istripu izan du da batez ere gaintzurizketako gune horretan. Ondela Bi urte gazte bat hiltzen bai. hor ez? Beraz, hor arrazo joiek ere ez dute, ez dira balioa garriak Bai, izkusa tekniko bezala jartzen dituzte, baina gero Bai, eta beste dato importantea da Gaur, e, hor badaude direttriza batzuk, e, iritzi batzuek non e, ikusten duten e, Inguruan zemat biztanlek atxete hau erabili dezaken Eta e, inguru nortikan, inberda, ba, zema distantzira bizi diran, eta kalkulatzen dute, behiru, e, ba, ordu beteko distantzian, ze jende kum, kopuru dagoen, erabilgarri izan daitekena, ez? Eta ateratzen da, 6 milioi eta zurtziron, ez? Eta Europati datorren irizpidea dia, ba, betzi milioiko influenzibat beharkulukela izan, esa garri esa atacó rentable izateko tabar. Bueno, eta da, barkatu baina ere ez dute. Gainea bai 6 millón hoiek permite, o sea, karo, e, garestia izango da, así que claro. Bueno. eta tik era duten hori. Bai, claro, hoben ha, calculaba carrida, eh, 6 millón hori erabili daitekenak Ba bere etxetikan, bere erretzikan e, geltokira joteko. Gero, izin duzu kalkulatu jendiatorko dela bi urduko distanziako bai. geltokira zehartzeko. Mm. Bitartzen badi joan Bilbao era gazteizea ordubetean, ez? Beraz, kalkuloia daude ordun. Eta gero, Europatik eman dituzten irizpideak ere aurten bertan, udaran, esan zuten, HTA eta e, Euskal Herriko YHT hau ez dele sostengarria ekonomikoki ez jasangarria ingurumenan e, aldetikan eta ez erabili diteke aldetikan ere ordun duen arrazoi guziak gure aldekoa dira, ez? Eta bai, e, gainera esan dezun bezala lehen eskusa tekniko bat bai dela de la irunekin konektatua egongo dela, gero Frantzia jakuteko, baina sandizunez lehen europal batazunak argi hitze egin du horri buruz. Bai, batez ere Frantziak, e, gu nolagean, e, muga frantziken egiten dunak eta hemen saldu den Eusko jarraitzatik hasi PNV eta Zuek ba nola europako tren bat izango den tabar bar eta badirudi eta esana dau hori frantziko gobernuak 2008 mar garren urte arte, ez dagola gola, e, endaiara en etorko den e, abiaduniko trenik. Gaur egun bideiari ahalietzen da, baina ahalietzen da burdozti barrena tren konbentzioa baten abiaduran. Beraz, beren pensamentuen eta bere datuetan ez dago hori ikusten den e, arrazoirik eta erabakirik, ez, orduan. Hemengo aire hori erortzen zaiute, askotan saldu digute, ba, Europakin, ez, lotura izateko gezurra. Eta, go gogarazten dugu, eh, datu honek ez dula man edo zein talde ekologista, ez, ez, ez, e, frantziako estatuak emandu eta Europar bat asunak, o sea, bera, eh, digamos, eh, abiatura handiko trenaren defendatzaileak, bai, beraiek bera. esan dute hori. Ez ba, bai, eta, talde ekologista batek ba, ba, estu ba, guzan, ba. Gu hori, ba, Beraien, ba, reflexio delako, eta irutzen zaiotelako, garasti ateratzena da, baina atxetea e, Euskal Herrian daramagu, hogei urte hitz egiten horretan, ez? Tapiek askotan esan du, ba, 2000 mar, 2000 mar, bost, hogei, hogeita bat, hogeita bi, ez, da, ba, hilezen, barru, ez dugu, dugu, dugu, dugu, dugu, dugu te... ere, orduan gauzak eta ekonomiare aldatzen di mm. azte, eta ez du ematen, ere, desarrolismo hau, Bide horretik jongo denik guk ez dugu nahi Baina beraiek ere hasi dira pentsatzen Gizarteak eta desarrollismo mugari gabe korrek horrela jarraitu Taren gustut harrapatu kodigutela, ba hor txe bueno, komentatu dia ze bai datu batzuk dit, dituzula hor apuntatuak Nahi dituzu zifra daturen bat komentatu? Bai, esateateko beste arrazoi oso abusi, boki erabiltzen dutena da, ba, merkatzian zako ba, trenbide badela ez. Eta datuak dira, ba, mil, mila, a ber, milioi bat, eta ja boste tonela da, bimila eta amazazpian mugitu zirala. Eh? Milioi bat, eta boste hon, eh? gutxi goda bera. Ba, behan kalkuloa dira, hori 2.000 eta mazazpian. Behan kalkuloa dira, 2.000 eta goita marrean, amar milioi tonela da eh, larkantzia izango dugula. Eta datoari ezin da demostratu inondik inora. Gaina ikusten da, 2.000 eta zazpitika, 2.000 eta mazera, eh, trenbidez egiten den merkantzia, beraka dihuala. Eta bi haaseiko datua da ehunetik hogeita bat jesi dela e, trenbidean e, merkatzia o erraiatzeko sea, e, mug edomerkantzia bai. Da? Ordun bueno, hori ere ez dadaki, Ordun ez daki gu zergatik, baina hori ere itzin dute aizetu bez, handitzsu puztu inongo dato erreali gabe. Beak suposatzen duen, Minino datuak esaten dute hori ez dela, ez eta proietu hau egin ditun berak datua dira, ez? Ta da different datuak dira. Beraz, o, datu hauek ere dute babesten horreloko proiektua. Eh, e, bat daturen bat gehiago aportutu tun na, dezu. Ba, bueno, gero dia e, denborarenak eta beste beste datua da baita ere, ba 4 milio 4000 da Irurugitamabos milioi kostatuko zen abida hundiko treneren proiektu Euskal Herrian ba, Iguneko gaita marra sobrekostoak igo dirala, ez? 6 milioi eta ipikola, ez? Ordu momentuz? Momentuz, eta urteandola... Aurrera dixoazten, ba, merkatu ez da hingo, ezti gareztitu, eta hor da kauda badibidea, donostiko metroa. Esan behar duen, bai, esan dezunean San Marcos horatuko dutela ikusi dugun nola edo se pasatzen den gauzak zoratzen dituztenean gero gauz agertzen dia espero ezituzten gauzak, baina Arrazuak. logikoak direnak Arazuak, bueno. eta bai, eta San Marcos esan dukenakin e, San Marcos gainea esan behar da, bos kilometroko tepikoko tunela dela eta baita ere informetan agartzen dela hor... E, Zulo asko daudela, koba asko daudela lurraazpian, ura, urarekin, eh, akuifero asko, ez, eta gainan beak eksatzen dute, bastante arriskutsuak eta bastante potentia diela ere. Ez. Beraz, oi tunela joaten direnean egitera, ba, araztua sortu dezake, batez ere obra, obra egitera hau, baina zer esanik ez, uroiek, desbiatzeko aukera guzia dakatela lehen jote mazien eskubitik, joango dira ezkarretik eta beste tokian agartuko dira, ez? Leng... Desagartu beste direa ingo, bineo aldatuko dute bai, oieen bidea, ez? Esaten den bezala, el lagua siempre vuelve asukauze eta gogarazten, gogarazten dugu hauek diela atxeteren aldekoen informeak, oza sea, ezakit zin izango den egia, porque aldekoen bai, bai. informea jada baldin bada, arriskutsua dela bai. Ez aki ba, ba, zen izango den, ba, ba. edo nola izango den benetan ba, Lur kar karstikoa Dian lurrak ez Eta orduan daude, barralarren bezala Zuluak ko Kobak eta aukifiroak Ura Orralbazen atzen den Eta berbara donostien gertatu dena metroken bezala bariz, Azalduko zaiote ura Eta arazoak eta sobrekosteak Eta barrez Eta bueno, orre, bere ere bere garantzia du ura atzeko dauden gure almaze naturala dira, beraz hoi bai. txikitzea eta izorratzea, bueno ez dagoa esplikaziorik, ez eta gero, horrela Piskabat izteko, urtarri jean e, asambladat deitua adago, asamblada irekia aldi guztu Piskabat komentatu noiz estango den, edo eta non, eta bai, e, asamblada asmoa da, bueno lehen ere e, izan duitugu bibak, Piskat martzan jartzeko hogar zualdeko taldea Eh, hori lezako jendea, oi hartzungoa, errenderikoa, zeinbait jendere etorri zen martuten ekoa, eta bar. Eta, asmoa da, bueno, e, haziginan, hori e, erabak egin hon batez ere, informatu inbergoen nula gure, gure jendeari, gure o sea, bizilagunari. Asamblada informatioa, eh? falta bada daulako, eta hori dut, kampanya bat hazigin hon. Eta haziginan, ba, oi hartzunen erakusketa bat eginez, horria banatua ez, Gero e, egiteko zuten orain lezon ere kalean, plazan, azoka egiten zuten feria, egiten zuten guno horretan, eta pentsatu dago eta eskatua dago tokia, ba esen pelarren e, panela jartzeko horretan e, errenderin. Beste, jongo da hor beste amabosto egun, eta gure asmoa da eta helburua da, ba informatzea, ez? eta kale ateratze hori, eta datorren asamela da bilera hori daukagu Zazpian, arrakea pasata gero, arratsaleko zazpiretan, eta Mikel Azulon egingo dugu. Eh? Jende asko balimada eta egoera aldatzen balimada coronavirus ditxo honekin, no ikusiko dugu nolagin, mine momentuan, horre egingo dugu. Ez? Eta da, pixkat, eta hau e, berri emango dut, e, aurten da, urte bete du dut, zaldibar, Lertu zela, mm -hmm. zaldibarko zabortegia famos hori, oraindikan bat ezute, ez dute arrapatzea lortu, beraz, hori ere salatu behar dago, eta urte honen inguruan egingo da goita marrean, urtarrileak goita marrean, mobidak erriguzietan, alden erriguzietan mintzeta Euskal Herrimalian. Zaldibar hori gogoratuz, eta horren inguruan, ba, talde desberdinak dabiltzanak bere ingurumenan alorrean lan egiten, Gaila horiek ere ateratzeko, eta mintzan ere asmoa da, denan artitzen berku dugu, ba, importante izango ditzakelea, kilmaldak eta atxetekin lotu, horren inguruan, eta goita omarrean da bada, ba, zein ekintza egin, eta aurretikan, ba, lian, urtarri lantzear, ba, igual baita ere, bat, kilmaldak eta e, liburu aurkezpenen bat egin dezakegu, E, Petsarro manenek ateradun e, liburu horrekin eta bueno, e, pixkat klimaldaketa inguru mena, HT eta beste taldeak zerbaitan nahi baute prestatu ere ba, erraustegian asuntua gipuzkoan ere gai garrantzitsua da pentsatzen du horretaz ere dela, eta pixkat hori da, atxeten inguramintzat hori, kaleratu, jende informatu Panelen bitartez, erakusketan bitartez Horri baten bitartez Eta mendin martxare Ezlegoke ez gaizki Ekitea ba, bai. ba, Fetsa hoietan, odata hoietan ez. Orduan, gogara dazteko, urtarriak Hogeita marrean, zaldibarreko kontuarekin Bateratzeak eta barri ingo dia Herrian, eta asambrada irekia Urtarriak zazpi, Mikila Zulon Zazpiretan Aratzaldeko zazpiretan Noidek. Zerba itgaitzeko, azkeneko lelo bat Edo... Bueno... Esan behar dago, beti ere naizta gure agintariak kaso handirik ez egin, eta hor zekatu batxeteen, eta behazte porre askotan ere ma, gure etokatzen zaiz gula herriek eta gizarte edo esatea, ba, zer, zer den komenegarria, gainen gainean koronavirus gara jauetan ezin dugula hauden soluzionatu bakuna batekin, maskarila batekin mm -hmm. beharrezko naurriek izango dira bat batean egiteko baina hemen natura eta inguru mena babestea dela, Azago, bide bakarra. Atzera hueltari, kemen. Esaten dute hau da, dato zela, e, hor dauden bakteria eta virusen ondorio, minun, virus hoi ez dauden hor, torre hono dira beti, mm -hmm. bakarra, gu ma, naturari ematen dion golpeak eta golpeak eta desertaz, desertazioa eta animaliak e, geho eta geho, gaude bizitzen elkarrekin, bere lurrak izorratu ditugulako, beraz ez badugu sendatzen, Soluzio txarra da kagu. Horrengo virus bat etorko zaigu. Eta ingur, uh, ingurumena bestea da. Erdera zaztena primordial. Ez? prioritario hori zemarkuluk. Eta hori da, nek usteut, e, sortzen diran, e, arazuan iturburu ba. Ba, mi esker, gogoratu asamblea, irekia, utarri jakzazpi Mikel Azulon arazileko zazpiretan. Eta, atxeetari, ez. Hoi da. Mi esker. Mi eta... Aurrera. Klinika kkkk kkkk dizue. Eta nire fachona? Fachona. Pampiña ultra edo ultra pampiña bezala gure andago. Eta nire fachona? Etagoraingoan. Euskarazko bergioan. Eta nire fachona? Ultra baño, ultra goagoa. Ultrafascista, FASISTA! ULTRA BATSISTA! ULTRA NAZKAT ARRIJA! Denot gogoratuko duzue, Fatsona Espainiar Pampinos Petsua! batean, Euskarazko bertsioarekin arazoak izan ziren! Euskaraz hitz egiterakoan, Pampina lehertzen zelako! Edo burua, lepotik kateratzen zitzaio lako. Urte asko saiatu ondoren, Euskal fachunaren lehenengo prototipoa ekoiztea, lortu du! ka ka ka ka, bi metroko Espagna go banderarekin. Fachuna. To navigeraren soñeko liluragarriarekin. Lente juelen dirz dira kenabili Zure bizilagun progore betaurreko duna Itxutzeko Eta nire fatxona? Fatxona! Iturgaitz eta maskalen pinekin Soñekoan luzitzeko <tusurra> Fatxonak bere esaldia badauzka Zurekin komunikatzeko Esaldi bat sentimendu bako itzarekin Eta nire fatxona? A ser modúan. Como nesta naskagarria, arrojo de mierda. Alaita sun modúan. O pari Franco, nei tud. Gua sempre batsera, mai España ve sai mai Eta bukatzeko, juligan modúa. Es España, queremos ser unita, España, borboi, zure que no toy, España. Fatxona! Españako konstituzioa defendatu eta aldi berean erretzen duen pampiña! Geremos era misa! Fatxona! Erorien aranako pampiña! Erorien aranakoa ez sabino aranakoa! Fatxona! Koarteletan oparituena izandako pampiña! Eta nire fatxona? Eta opari moduan legioaren hauntza Marta Sánchezek sinatutako puleroak, Eta Vox izteguía. Eta nire fatxona. Fatxa fascisti, fascisti, fachara. Eta nire fachona? Me gago en Dios y xilico a ella aurraneca gario. Iremos escuchando unas pildoritas de Machura Buruan a lo largo de este infosin xilic. Machura Buruan se escucha viernes alternos a las 6 de la tarde. Isa se suma a la acción contrainformativa de Info sin Chilic, con su crónica de Hamburgo. Nos acercará a una realidad a las orillas de Lesla que fluye paralela a este valle del río Yarzún. Aupa, sin Chilic Bai, e, urte honi amaiera emateko, bueno, urte ero e, iaia oitxura dugun bezala, em, zertxo baita egiteko, eskatu diat e, lagunok, eta, bueno, horriekin goiot... E, Improvisatuz, gogoratuz, arrepasu egiten, e, ba, luze, luze da araman, e, oda luze eri jotzen e, dugun em, urte honi, ja repaso egiteko. Um, bueno, eh asteko desberdina badan niretzako eta bueno, zenbaitentzat ere desberdintasun edo aldaketa aldaketak izan dira aurten eta aurten, bueno, ba urrotetikan, e, uinen bidez, baina urrotetikan harin atzaizu ezketan, e, bai, e, bidaien kontuen salt saltasuna araudien, saltasuna, e, kutsaketen saltasuna dela. Eta ba aurten ez dut nere em, Alemaniako egoitza utzi izango eta em, mendikan harinatza izo esan eh, bezala izketan. Beraz, agur bero-berobat, e, bueno, ba ospakizun gutxiagoekin, baina bizia izaten egun hauetarako. Um, urtea, bu, bai, urte neketsua, urte astuna, urte nasia, urte, bueno, kreatiboa ere, e, bada. Um, astuna, bueno, <laughs> e, pensaketan asita, eta, bueno, urte hau ze izan den ere kasuan, ba, lan naundiko urtea izan da, ba, hemen ere, e, health Health, health Public Health edo osasun publikoan baina ez medikunzan, bazik eta informazio eta um, prebenzio eta osasunaren um, uh, babesaren uh, aldeko... Uh, A, egitas izenez, e egitas muetan lanean ari naizenez, eta e, Alemana hau da eskuntza nagusia... E, e, Menperatzen, duten, menperatzen ez duten jendearekin lanean ari garen ez, ba, lan handia izan dugu aurten informazio guztia jendearen, jendearen gana irits, irits daitezen. E, Bizi ari gean egoera e, naasionetan e, informazioak e, sortzi mila iturritatakoak datozela e, e, ino esbatan, saliagoa dela saliagoa dirudila gauzak e, ulertzea eta, eta filtratzea eta banatzea, ba, horretan gure lana izan da, ba, hogeita, iru, hogeita bose eskuntzatan e, informazibak, bueno, esango duzute, ba, ze informazio, ze iturritakoak, bueno. Ba, guharigea Alemaniaan hartzen ari dien neurrien berri jendeari ematen e, gutxienez uler dezaten, jakin dezaten zer den gertatzen ari dena kalean ateatzen direnean edo arauei e, aurre egin beharrietanean. Hau izan da beraz e, gu, e, lan urtea e, bai hor ba, bezala hemen ere ba bila betero berriz araudi aldaketak egon direnez, ba hortxe egon gara. Eh, eh ba aurre egiten eta informazioa zabaltzen. Bestetik ere, gano, ba, gure proiektu honetan asko garenez, eh lanean ari garenok ba garrantzitsua irutzu saigu ere harremanetan jarraitu alizatea eta bueno, hor Em, ba, mundu digitalaren bitartez egin izan dugu aurten lan asko, beraz eh, aldo horretatik kan ba, berrikuntza edo, edo bai, e, em, mundu oni digital oni ba, kasu geixo egitea izan da aurtengo erronka eta modu berean ere ba, ba, gure entzuleak edo guk em, Ba, besa edo eskaintzen diogun jende horreengana ere ba, iristeko uh, moduen bila eibiligea. Ordun uh, Horregatik esaten non kreativbeaaren urtea ere izan badala. E, bideoak egin ditugu eta bueno, etxetik atera jabe zenbaite boladatan zuen antzera, baina et bueno, etxeikan albezala... Um, etzeko hormetatikana aretago iristen. Eh bestela politikoki buf asketa, ere e, ikaragarria pentsatu da nik antzematen duten e, giroa ezagutzen genituen e, ba e, Muga politikoak edo esagutzen genituen e, korronte politikoak e, badirudi di nahastu direla edo, bueno, e, denborarekin segurazki ikerketa bat egin ahal izango zaio honi, edo badira, ba, zenbait e, jende, ba, honi jabe gira dagoena, eta ikertzen, ni ez na, ez horretan oso teorikoa, bakarri nere arituko erituko zaizue eta, bueno, ba, um, e, Corona dela eta gaixotasuna dela eta em, pandemia dela eta garatu diren jarrera ezberdinen ezberdinen multzoetan ba hor multzo oso nasiak sortu dira eta komunikabidetan jasotze ditugun em, albiste ba, negazionistak edo deitudien hoien albisteak ikuste itugunean, ba, irudi irudi bitxiak badira, eta horrekin, hori besterik e, da orain komentatu nahi nizuena, ikustea, ba zenbait talde, edo zenbait persoan esoteriko tzatemango genitunak e, gei e, Rijksburga edo Alemania zahar baten defensioa eta fasizmaren defensaan diren hoiek, beren banderekin eta bere ikurrekin, eh talde ultraskuenderrak eh nasketa ikaragarri izan da eh, negazionista deitutzen den edo, eh, edo kritiko eh, bere burutzat kritiko ezen hartzen duen hartzen duten protestarien multzoa. ehm Bestetik ere, ba, normalean arauen kontra eta politikaren erabakien kontra, kritiko eta em, den zenbait jende momentu honetan arauak, em, arauak respat, respetatzen em, ari denen em, multzoan kokatu dira. Horregatikan, badirudi, ba, ba, paisai desberdin bat daukagula em, pandemiari dago kioren jarrera politikoan edo edo beintzat araudien aurrean. Eh, zer gero esdisoet kontatuko horrene bizia izateena, ba e, itzialdiak eh momentu honetan azarotikan, azarun lenatikan aurrera eta orain oso estu dena itxita dago hemen, bueno, azarun izan izantzan gastronomia eta, bueno, beste zenbait arlo, baina momentu honetan e, eta urtarrilaren 10 arte Alemania bakarrik, eh, elikadura dendak eh, daude irekita, sorionez bueno, ere darienak, <laughs> badirudi, alkolaren konsumoak gora egin duela eh, pandemiaren pandemiaren Garai hauetan berez prebentzioan lanetan eh, ari garenok ere horri begiratu berko diogu <laughs> ea eh, eh, eh, osasunaren onerako agian osasun psikikoren eh, onerako edo txarrerako izango den eh, bueno, bromas aparte baitena, itxita dago gabonetako jai edo hemen alemanian ere zenbait jendarentzat gabonak oso egun bereziak dira eta, bueno, ba, hoiek ospatzeko e, muga asko, e, murriztasun asko esarri dira araudiz eta, bueno, horretaz kontrol hoien inguruan, ari da jendea bere ospakizunak antolatzen urtezarra, a, are estuago urtezarrerako dena dago debekatuta e, konzentrazibak edo, ba, kalean jendea e, elkartzeko oitxura dauka, zuziriak eta bar botatzeko oitxura dauka e, gabonzarrean hori dena e, de dago aurten. Tabernak ere, tabernak ere itxita jarraituko dute e, urte zarreko gabean eta bueno, susirien eta kontua Alemanian e, ikaragarrizko ohtura, tradizioa arrakasta duen eh e, pir, e, pirotekniarelo hori debekatutzat emandute, e, arrazo ja izan da e, piroteknian bidez, usirien bidez eta petardo motez berdien bidez e, jendea maiz zauritzen dela egun hauetan eta eritetxeak ez e, lange llegi esemateko edo lange jo esemateko ba debekatuta daude aurten e, pirotekniako mota guztiak A ber, zer Serguei, jo, ba, jendea gaizki pasatzen ari dela, bai, eta eta pandemiaren ondorioak, e, bueno, ba, osasun arloan em, berri berria gauza bat ikusten ari gea eta zez, eta o, indartzen ari da momentu honetan, e, ba Osasunak e, zer ikusi ondia daukana, daukala, ez bakarri jarreren jarrerekin, askotan saldu nahi izan duten, nahi diguten bezala, ba, zure jarrera da, zure osasunaren erantzule, e, bueno, Bizi baldintzak lan baldintzak e, sozializazioaren baldintzak besteekin egoteko aukera dagoen edo ez dagoen horren horiek baldi, e, dira e, baldintza nagusiak gure osasuna e, ba, eragite, gure esasonaria eragiten dutenak eta pandemiaren kasuan ba, nun ari da e, e, sama gehionabatzen baizu zen ere e, ba, etxe bizitza txikiagoak duten haien kasuetan. Edo etxebiitzarik ez duten haien kasuetan kalean bizi den jendearengan, digitalizazioak ettari geranean, ba, eskolet ikasleentzat ez da berdin eh, zenbait etxeetan eh, ikasial izatea hau da teknika bakoitzak ordenagailu bat eta barreta bar edo em, em, ba, medio teknikoririk jaB. E, bizi diren familia oientzat. Beraz eh, pandemia ez da neutrala, naiz eta askotan pentsatu eta eta ahala izan bat virus bat neutrala izan daitekela eta badela ez duela eh, aukeratzen eh, zeine gananjun baina bai eh, onen ondorioak bai eh, gaixotasunaren berekoak bai eta gaixotasunari aurre egiteko ezarri diren aurrien eh, aurreko... Eh, aurrean, ba, oker pasatzen ari dienak dira... Em gizartean em, gizar, egoera sozioekonomikorik txarrenak duten oiek ba, epatu itut e, etxe, etxe gabekoak, epatu konituzke e, refusatu kampamentuetan, bizi, bizi den jendea, noski grezian eta eta inguruko lurraldeetan e, buruan izan da, baina baita ere Alemanian bizi direneak direne kontuan izan da, ba a ba, pa ba, kanpo hemengo kanpoetan haiz eta, eta e, lesbosetan gurukoak moriaetan txekuak e, baino txukunagoak izan baina hemen e, betere estago ba distantzia eta lakorik mantentzeko aukerarik Uf, haze, e, haze, eseskor, ez bueno, ba, elduko diot bukatzeko, ba, urte honek, edo egoera honek ere, e, ematen dizkigu nauk ere, ia egiteko eta agian pensatu behar dugu, pff, ba, esabezela, kreatibidadea, em, kreatibidadeari e, eragiteko, edo eusteko e, garaionak direla, elk, karrekigotasunari ba ez dakit elkartasuna deitu edo beintzat komunikazioa komunikazioari heldu ba beitu irratean bidez edo beste zenbait zenbait em, bideren bidez em, Komunikazioa aldatzen ari den edo ere gai interesgarria izango da best de kronika baterako. Alemanian ja zenbatu dituzte mila itz berri pandemiaren kontestu. Eta baina horretaz gain mundu dijatelaren bidez, zoom eta online konferentzia guzti hauek gure em, komunikazioarekin egiten duten ere gai em, interesgarria izan daiteke. Baina bukatzeko jo eh lenguan ez take ze irakurri nuen magiari buruz magia eh ehm e, ba numbai txikia e, gare garenean denok e, eta gure garapenean e, garapenaren atal batean fase batean oso indartxu bizidugun ehm alde hori eta zenbait kulturatan, eta zenbait eta e, garat dutzat bere, e, dut bere buru hartzen duten e, kultura, e, kulturontan e, magiat desagertzen, e, da kendu egiten digute, e, galdu arazu egiten digute, ba, bueno, he, eutsi dieza jogun. Magiari eutsi jogun, elkarrekin elkarrekiko indartzeari elkartasunari etsi eutsi dizaiogun kreatibitateari eta bueno sesango eh, dugu hurrengurtian hurrengurtian eh, hurrengurtie hori ekingo jogu ekingo jogu datorren datorrenarekin eta bueno ah, eu zigoiari musu Bueno, uinen bidezko musu digital edonoloako, edo edo edo eh, zuentzat eta, bueno, eutxe Sintzilik irratiari ere, noski, augur. Para el quinto cadenazo de Radios Libres, realizado el pasado 20 de diciembre, en Sintzilik irratia aportamos la entrevista con Josepo integrante de Arras organización sin ánimo de lucro creada en el año 1999 para dar respuesta a situaciones de exclusión dentro y fuera de las cárceles el 20 de diciembre quinto cadenazo radiofónico rompiendo muros rompiendo muros rompiendo muros no más cárceles no no más quinto cadenazo radiofónico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 de ir a las prisiones que nos escriben desde desde el Estado Español, las prisiones que están alrededor de Euskadi, Burgos, Logroño y tal, solemos ir a ellas porque es donde están la mayoría de los pesos guipuzguenos. Y, y estamos con ellos te, pues eso, ¿qué quieres? ¿Que se te pueda ayudar? Eso te, eso te iba que preguntar. ¿Qué, qué, ¿Cómo son las solicitudes y, y las respuestas que, que dais a ellas? Bueno, nosotros eh, tenemos dos, piso, bueno, dos pisos para hombres y un piso para mujeres.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 Pues gracias por esas palabras, Josepo, hasta derribar los muros de las prisiones. Espechea Capurtú. Que no se costurían más. Osasuna, días que hay. Sicili y Gatia el... con todos los presos. Abajo los muros de las prisiones. Bien, Espechea Abajo los muros de las prisiones. Espechea es Es pechear, es apul, Mejor dicho, bienvenidos al infierno. Es pechear, apul, apul, apul, apul. Bienvenidos al castillo eterno, men. Mejor dicho, bienvenidos Topa in Topo nos deja la canción del mes. Te llevarán hasta Zumaya. Topa in Topo lo escucharás los viernes alternos a las 6 de la tarde. Bi dai bat non erris berdin etako talde ta kantak berreskuratuko ditugun. Ja beterog el dia al dibate gingo dugu. Besa jotas arigara. Topaitoko topaitoko. Y beteko diska. Eh, polita izango dela. Baina lehen navi, sí? Y ya beteko disk. Y ya te kodishka, zumbarda. Y ya te kodishka, su mailaraguaz oraingoan, su su su su su, su mama mama ya. Eh, ez, ez dakiz ze programa ne un eh, taldea entzungo de jarri Jarry en un Marlik, taldea ondo ez andutes, Marlik? Marlik. Marlik, bai. E, eta entzun genu, e, Motorhead taldearen egiten zuten bertxio bat, sugea mm. kanta, beraien e, Love Me, Like Me, Like a Reptil, Motorhead taldearen eta horrein guan dugu, beraien diskaren singela. Orain, txe, orain dela oso gutxi jatera dute diska, joder, ez, ez dakit... Apuntatu garen, no? nizen burua egual, ez, lagundoko zidan. Ez dakazu ertsureta, makinista? Diska, az, e, azaletik ezabatu baino lehen? Hoxe, haizkarek vale. izko. <laughs> eta kantaren izen burua... Izateko zer. Izateko zer. Horrein dela oso gutxi atela dute ezingela, nehi pia gustaren zait, azteguntan bakka morrian dakate beraien diska entzuteko, fiziko kibaren ezin izan dut lortu, neksta, seatuko nahi zen, zeh ikusi dut diseinua eta ere superpolita ere dutu zait, Eta entzungo degun berain txingela, marlik taldearena eta bergu datzan jartzen zareten gu bezala. Ega, eta endaiaruntz goaz! Goazen ba! Y dejamos esta acción contrainformativa Info Sin Chilic. Gracias por estar a la escucha de Sin Chilic y Ratia en la FM 100. Y si quieres participar, conecta a través de sinchilic arroba sindominio punto Un saludo.